Bueno, eh, nuevamente nos contactamos con Marcela Messina. ¿Qué está Marcela? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Américo? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿con qué historia nos venimos hoy? ¿Con qué receta venimos hoy? ¿Receta? Mm, ya me la venir, la receta. <risa> bueno, ¿recetas eh, de la baña Cauda? Ah, justo. Eh, claro, a partir del de año pasado hicimos la publicación y surgieron de los eh, de la gente que nos sigue en la página surgieron varios comentarios de recetas que cada uno hace eh, en la familia no es cierto según lo, lo, los gustos de los integrantes y bueno nosotros armamos cinco recetas o sea res rescatamos de ahí cinco recetas y que bueno te las voy a ir contando. Son muy, muy similares, pero bueno, después cada uno armará la que más le guste a sus comensales. Ajá. Y después tengo una una historia de un almacén que te la tengo que agradecer a vos, porque vos fuiste el contacto con, con quien la escribió, que es Miguel Simeoni, sí. y es el almacén de su abuelo, eh, Don Silva. Así es. No sé con cuál querés que empecemos. Vamos a empezar con la, con, con la historia, si es factible. Dale, Dale. bueno. Entonces, el almacén, eh, la despensa era despensa Miguelito eh, Quien escribe la historia es Miguel Simeoni Así era el nombre del almacén de mi abuelo Don Ramón, como le decían en el barrio Corrían los años 55 Vivíamos en Avenida de Mayo 700 Vecinos de la familia Mesina Mi abuelo tenía un almacén o despensa, como así se le llamaba Y le decían también Almacén Silva. Después del derrotamiento del general Juan Domingo Perón por la repudiable Revolución Libertadora, mi abuelo decidió comprar un caserón en Barrio Oeste. El negocio se encontraba a media cuadra. Mi abuelo alquiló un local. Con el tiempo, lo trasladó a la casa donde vivíamos, calles Sargento Cabral e Hipólito Yrigoyen, esquina sudoeste. Ramón Silva fue una persona de la cual toda la familia estuvimos y seguimos estando orgullosos. Como abuelo, como comerciante, como colaborador de muchas instituciones, integró la comisión del Club Barrio Este por muchos años. Fue muy querido por sus vecinos, amigos y familiares. Siempre ayudó a los más carenciados. Les dio lugar a muchos pibes que trabajaron de cadete, como Luisito Gianelli, Carlitos Romero... Carlitos Jiménez, Ángel Corina, y que me perdonen si me olvido de algunos. Hay anécdotas recordadas por muchos de los que fueron sus clientes. Fueron inolvidables. En el año 1978-79 decidieron junto a mi abuela, ya cansados, vender el negocio. Con el paso del tiempo, como a muchos les pasa, él empezó a desmejorar, a sentir que algo le faltaba. ...de a poco fue empeorando hasta que dejó este mundo. Don Ramón Manuel Silva y Doña Elvira Vázquez... ...todavía hay quienes se acuerdan de ellos... ...y de mi parte y el de mi familia... ...les damos a todos los que fueron sus clientes las gracias. Bueno, y esta esta breve eh, historia la acompaña una foto... ...de Elvira Vázquez junto a Ramón Silva... ...que nos la acercó también Miguel y una foto de la esquina, eh, a, don, como es actualmente hoy, ¿no es cierto?, sí. Targento Cabral e Hipólito Yrigoyen, donde hasta no hace mucho tiempo estaba la puerta en la hochada, la puerta de entrada, hoy está modificada la fachada y hay una ventana. No. Pero bueno, es ahí donde es el almacén que hace referencia, y que te digo que ya hay varios comentarios, esta mañana publicamos esta historia, y varios comentarios de gente de, del barrio este justamente, Eh, que recuerda con mucho cariño a, a Ramón Silva. Y vos, me, oh, cuando estabas un poco en el tema, que yo te hice contacto a, te, con Miguel Simeone, vos me comentaste, sí. yo te había dicho que él decía que era vecino de tu abuelo. Eh, sí. ¿Pudiste averiguar algo cuando estaba ahí en la zona de digamos, en el, en el mayo, concretamente? Sí, sí, yo le pregunté a él, porque en realidad no... O sea, digo, es, es, es, es así, digo es la casa de mi papá. Y bueno, sí, le pregunté a mi papá y me dijo, sí, sí, al lado de mi casa está el almacén de Silva, o sea, era un almacén más del barrio, eh, acá en calle este Avenida de Mayo 753, mi abuela, así que una antes, una casa antes. ¿Dónde está el sindicato de Luz y Fuerza? Ah, ahí en eso sí, sería la casa. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí era un almacén, este, le llamaban más... al almacén de Silva. Claro, y en barro este fue muy popular, muy conocida, digamos, en, la, en, la, en la almacén de Silva, ahí en la esquina de Sargento Cabral y el público de Ligoyen, recontra conocida. Sí, sí tiene que haber sido bien grande, porque, bueno, hay, hay varios comentarios, y gente incluso que estaba de paso y que compraba por ahí. Así que, eh, sí, está lindo para, para ponerse a leer los comentarios que hay. Perfecto. Pero vamos con bueno, la baña cauda que está Vamos a la baña cauda, que se viene el frío el fin de semana A ver, eh, no sé eh, Tendrán que ir el eligiendo Hay cinco recetas Una es de Patricia Pelanda eh, La otra la compartió Ya te digo Jorgelina Pautazo, que esta es una señora Que vive en Carlos Paz, es de Galvez Mario Martinengo eh, Nora San Martino Y, eh, y Paola Aimo Bueno Sabemos que la baña cauda, la, la base eh, de esta comida, en esta zona se hace con crema de leche. Y después va variando eh, la cantidad de ajo y de anchoas. Bueno, y más o menos te cuento lo que nos dice Patricia Pelanda. Yo la preparo ahora, que mis padres ya no están, y si bien no soy muy exacta con las medidas, a los míos les gusta, dice, para cuatro personas una cabeza y media de ajo, seis u ocho anchoas y medio kilo de crema. Verduras todas hervidas, pero las que más se comen son coliflor, repollo, papa y lechuga. Y un tecito digestivo después. Y sí, porque realmente la bañacauda es pesada. Así es. Bueno, Jorgelina Pautazo nos cuenta, mis dos abuelos la preparaban exquisita. Derretían manteca colocaban allí ajos desmenuzados que habían sido previamente hervidos en leche filet de anchoas bien picados y luego crema de leche al tomar punto se llevaba a la mesa con un pequeño calentador se comía con cardo repollo blanqueado apio, brócoli y actualmente le hemos agregado pastas hervidas pechuga de pollo desmenuzada y milanesas milanesa milanesas. Y milanesas, sí. Bueno, eh, te cuento que las fotos que acompañan estas recetas, porque la gente compartió lo que tenía, la foto, la, la historia. La primera y la segunda es foto de Carlos Gugger, que también hace su baña cauda. No nos contó cómo la hace, pero sí las fotos lo dicen todo, porque acá hay chorizo, hay apio, eh, bueno, otro tipo de verduras verdes, eh, hay coliflor. Eh, lo hacen una cazuelita de, de barro claro, para mantener, mantener una mantener, olla mantener, de barro mantener la, la, la, la, la, digamos, el, el, calor. el calor del, del caldo concretamente sí. para poder soparlo que se come ¿no? y cada uno claro, mantener, mantiene... eh, digamos, trata de tener individual la, la, la, la, la cazuela esa con, con su propio para poder comer claro, si sí. sí, hay algunos viste que toda la familia pincha un tenedor Está de la olla. Está en, en la misma olla que está calentando hacer el medio. Sí, bueno, hay, qué sé yo, hay distintas formas. Esto es casi como una comida muy, muy, muy familiar, porque digamos que se hace medio una chanchada comiéndolo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Eh, Otros mantienen la, la salsa bañacabra en una olla y sirven porciones en un plato, como por ejemplo el caso de esta foto que acompaña a la receta de Mario martinengo que es de Ivana Charles, eh, y bueno... En un plato hay pollo, hay brócoli y coliflor y lo acompañan con una copa de vino tinto. Bueno, la receta de Mario Martinengo es la bañacauda es algo especial, todos los años la hago. Le pongo dos cabezas de ajo, dos anchoas y medio kilo de crema, alguna nuez y la comemos con verdura, como zanahoria, papa, coliflor, lechuga, repollo. Y cuando se encontraba, cardo blanco. Y un poco de pan. Era la receta de los nonos, hasta que llegaron las nueras, divinas ellas, pero le agregaron ravioles. Así que bueno, medio que reclama acá Mario Martín, Mario Martínengo, ¿eh? que las nueras eh, le agregaron ravioles a la receta. Si que también, que en, de, también de, queda ah, rico. Sí, sí, yo lo he probado, rico con ravioles. Eh, ravioles y pollo, por lo general la, la verdura, la, la que más me gusta de la, la lechuga. La lechuga, a mí el repollo. No sé, el repollo muy... No a sé. mí me gusta más el repollo. También lo puedes blanquear un poquito el repollo, o sea, pasarlo por agua caliente, claro. por agua hirviendo, entonces ablando un poquito la hoja. Queda muy rico. Bueno, y la ul... no, la última, la penúltima creo que es esta, sí, la penúltima, de Nora San Martino. También ella compartió su receta. Dice, esta es mi receta. Con un pote de crema de 360 mililitros, una cabeza de ajo sin brotes. Cinco anchoas en salmuera. Opa, cinco anchoas. Fuerte sí. esa. Eh, y una cabeza de ajo. Eh, son, comen dos ajo personas. Menos ajo acá. Menos ajo. Yo estoy estoy anotando acá yo. Por lo general son dos eh, cabezas de ajo en, la, en lo general. Bueno. ¿Para cuántas personas? No, las que, que fuiste diciendo vos. No sé cuántas personas son. Para, para cu ¿Cuántas son? ¿Cuatro personas, o, o personas Se nos cortó. Bueno, estamos acá con Marcela Messina. Eh, Sabores y aromas del ayer. Estamos disfrutando de la Bahía Cauda, pues se nos cortó la comunicación. A ver si puedo la comunicación y seguimos charlando. Estoy viendo que el hemos cielo está bastante cerrado completamente nubes, no hay. No hay. Está, hola, uh, hola. Ahora sí, ahora sí. Bueno, sí. estaba comentando que está poniendo feo el tiempo como para decir vamos a llover, no no sé. Pero bueno. Eh, estamos ¿qué, ¿Qué cantidad de personas comien con esta receta? Con la de Norita San Martino es para dos personas oh, 360 perfecto. mililitros ah, de claro. leche sí, sí. Dos cabezas de ajo y cinco anchoas perfecto. Dice que ella hierve primero los ajos enteros en leche Ajá. Cuando están blandos le agrega la crema y las anchoas limpias Y semi cortadas Muele todo con un mixer ...y la a servir un ratito más... ...a fuego bajo, revolviendo... ...y queda para chuparse los dedos... No. ...la foto que acompaña... Eh, ...la foto que acompaña... ...es de Pamela Coronel Paporello... ...que también nos muestra... ...esta en una olla Essen... ...más actual... ...y la última es la receta de Paola Aimo... Eh, ...desde siempre la hicieron en mi familia... ...la seguimos haciendo... ...¿cuándo? ...casi siempre... Mi niño Fran la tiene entre sus comidas favoritas, así que a veces hago solo para dos personas. Depende de cómo sea la cabeza de ajo, pero si es chica, casi una por persona. Y un filetito chiquito y en aceite de anchoas. Las de antes, esas que venían con sal en la lata redonda, eran más potentes. Crema de leche siempre lo puse más bien a ojo, pero es más o menos un cuarto por persona. Eh, y si es de la espesa, mucho mejor. A nosotros nos gusta comerla sola o con verduras crudas y cocidas. Apio, lechuga, repollo, hinojo, papa, zanahoria, brujitos de Bruselas. Al resto de la familia también le gusta con pollo y con ravioles. Para todos bueno, los Para todos los todo lo Y te cuento que la foto que acompaña esta última receta es eh, Luciana Bortoloto, que es una amiga mía, con la cual hicimos la baña uno de estos fines de semana de mucho frío. Y te cuento cómo es mi receta. Vamos. Eh, no es tan fuerte, ¿sí? Es una salsa bastante más amigable. <ríe> Le pusimos 800 eh, centímetros cúbicos de crema. Éramos 6 Sí. Eh, bueno, empezá, empezamos... Te, te cuento cómo hicimos con los ajos. Una cabeza y media de ajo, los pelás y los pones a hervir en leche. Cuatro. El diente de ajo está blando, eh, lo sacás de la leche y lo pizás con un pisapá, con un sí. aparatito para romper los ajos. Bien. Mientras tanto, cuatro anchoas, en sal, que sí vienen, acá Paola dice las de antes. Bueno, se consiguen todavía, ¿sí? Las anchoas en sal. Cuatro anchoas en sal picadas bien finita Apenas le saqué un poquito de los granos de sal. Apenas, ¿eh? Quedan bien saladas. Eh, y 12 mariposas de nuez. ¿Te das cuenta el, el sí, interior de la nuez? Sí, sí, de sí, la corta de desarmada. Sí, sí, perfecto. ¿Qué se le llama mariposa? Bueno, 12 O sea que serían seis nueces enteras todo picadito. Entonces tenemos el ajo hervido picado, las anchoas picadas, las nueces picadas, se me mete todo en la olla con 800 centímetros cúbicos de crema. Se revuelve todo eso, o sea, para que se deshace eh, a temperatura baja, ¿no es cierto?, que no se hierva la, la, la, la crema. crema. Mm. Y bueno, y está fantástica para comer. Eh, la comimos con no mucho más de lo que dice acá la gente eh, repollo pollo, zanahoria, papa coliflor, brócoli eh, ravioles y pan no, no se, no se perdieron de nada en una palabra no, de nada, muy rica <risa> sale la verdad que sale muy bueno. rica pero te digo, eh, la, la empecé a hacer porque me gusta la baña cauda eh, es una, una comida que bueno, que que de, por ahí uno este, lo tienen que invitar. Si no, si no lo sabés hacer, te tienen que invitar. Y bueno, y bueno vamos a, vamos a tenía ganas porque, de comerlo. Ya va a pasar intenté... porque hay algún fin de semana, entonces. <risa> bueno, tenía ganas de, de comerlo, entonces eh, me animé a hacerla y la verdad que es muy sencilla. Perfecto. agradecido por esta semana. Veremos qué pasa la semana que viene. ¿eh? Veremos qué pasa la semana que viene. Bueno, Américo, muy bien. hasta luego. Bueno, Marcela Messina estuvo por los 18.9.